Sabía que terminaban tercero. Hablo de Boca, este Boca que tuvo una buena victoria en Comodoro el sábado con 24 de Zafar. ¿Será así? Selen Zafar, querido, bienvenido a este uno contra uno. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, José? ¿Fue así, 24? 24, sí, sí, sí. Bueno, este, en un partido lindo para, para, para cerrar la segunda fase, más allá de que ustedes ya estaban con el tercer puesto, siempre importante ganar en el socio fundadores y, y bueno, lo pudieron hacer en suplementario. Sí, sí, creo que nos merecíamos terminar ganando en la segunda fase porque la verdad que hicimos una segunda fase muy buena, la que posibilitó que nosotros nos afianzáramos en el tercer lugar y fue un partido que, que no habíamos jugado bien, que, que habíamos hecho tres cuartos... Eh, no jugando de la forma que nosotros queríamos, habíamos dejado que nos hagan muchos puntos, este, y, y revertimos 19 puntos en el último cuarto, entró entró la pelota de tres puntos, pudimos descender más, y, y, y bueno, forzamos el suplementario, en el suplementario nos quedamos con, con una victoria que como te dije al principio, la merecíamos, creo que merecíamos terminar ganando por por la excelente segunda fase que hicimos. Sí, un, un tremendo último cuarto, lo ganan 31 a 16, L. Sí, sí, sí. Fue un, un cuarto en el que salimos a, a remontar el partido, a descender más duro. También es verdad que las cosas no salieron, entraron un par de, de triples este, importantes y, y bueno, hicieron que, que nos pongamos ahí cerquita y, y forcemos el suplementario. Temporada rara la de Boca. Ter, termina cerrando perfecto. Este, y, y yo digo que uno, y, y lo hemos charlado, eh, están ahí arriba los, los que uno presume que pueden estar, pero fue rara la pasaron la pasaron mal en un momento de la temporada, yo siempre recuerdo que charlamos con Junior acá cuando no podían ganar cuando no le encontraban la vuelta al equipo ¿cómo hicieron para revertirla, Selem? Sí, sí es es difícil cuando no se te dan los resultados y, y cuando, cuando estás en un equipo que, que sabes que tenés que estar más arriba y, y no nos salían las cosas eh, es verdad que, que es muy difícil armar un equipo en dos meses de pretemporada Eh, los equipos que traen una base el año pasado sacan ventaja eh, a, a Regata y Peñerola a pesar de tener grandes equipos este, tenían una base el año pasado y nosotros teníamos que armar un equipo totalmente nuevo, tratar de conocernos de conocer lo que quería Carlos eh, y, y costó costó tiempo eh, en el momento de la temporada no nos salían las cosas y, y, y estábamos jugando la verdad que feo y aparte los resultados no se nos daban tampoco y Y creo que hubo un... Después del partido con Olímpico, que nosotros... Fue televisado y la verdad es que jugamos muy mal y perdemos sí, allá. Sí. Eh, ganamos dos partidos contra Obras en, en la interpareja, en las que no jugamos bien tampoco, pero lo, nos quedamos con la victoria. Y eso un poco nos dio nos dio confianza, ¿no? Porque a pesar de que jugamos mal, tampoco los resultados se nos daban. Uh -huh. Y bueno, ese fin de semana ganamos los dos con Obras y después nos dimos cuatro partidos seguidos local y ahí empezó a levantar un poco la confianza, empezamos a, a mejorar... Este, creció el, el, juego, el juego colectivo y, y hizo que nosotros empezáramos a ganar y subiéramos la posición al, al tercer lugar que creo que es la que la que la que hoy tendríamos la que hoy tenemos que estar este, por, por el equipo que tenemos y, y por la segunda fase que, que hicimos este, creo que, que está bien la posición que llegamos Sí, me parece que además, él en lo que tienen es eh, algunos jugadores en un, en un alto nivel, ¿no? Este, y a veces es difícil de conseguir eso en, en un equipo que tenga dos, tres, cuatro jugadores en, en, en un nivel alto. Sí, sí, estamos conscientes y sabemos que tenemos un gran equipo, pero que tenemos... A ver, Te, realmente, te, te perdía, te perdía. A ver ahora, Selens. si vos me escuchás, yo te, te, te escuchaba Vamos a mejorar? A ver, y, negro. Y a... Hola, ¿se escucha. Ahora, brillante, brillante, brillante. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿te, te vuelvo a repetir todo de vuelta? o Porque Claro, no, por no supuesto, sé, no... sí, desde que te pregunté si estabas descansando. No, no, no. Este, digo, <risa> <risa> digo que a veces es difícil de conseguir esto, ¿no? Eh, tres, cuatro jugadores en, en un alto nivel y, y ustedes lo tienen. Sí, sí, te, te decía eso, que, que nosotros no somos conscientes de que tenemos un gran equipo pero que no, no tenemos ningún jugador que individualmente se pueda crear los, pu los puntos por sí mismo eh, necesitamos del juego colectivo, de que juguemos bien y, y pasó un poco eso cuando nosotros empezamos a levantar en el juego colectivo creció la confianza de muchos de nosotros empezamos a jugar mucho mejor y eso hizo que que, que, que jugamos mejor, que sigamos defendiendo de la forma que lo hicimos toda la temporada y que, que al crecer el, el juego colectivo nosotros individualmente también nos sentíamos con más confianza y nos empezaron a salir las cosas. ¿Te costó el cambio? Sí, costó más que nada el, el cambio de rol, ¿no? Llegué de, venía de un equipo que, que no era la principal arma ofensiva este, y, y que me sentía importante en el equipo, pero había muchos jugadores que, que tomaban decisiones y, y llegué a un equipo en el que, que, que tengo un rol un poco más importante, eh, yo tengo un rol más ofensivo la pelota pasa más por por mis manos y, y en momentos difíciles del partido el equipo confía en mí entonces este uno siempre los cambios eh, cuestan un poco no uh -huh. uno se, se aprende se equivoca comete errores hace las cosas bien este va, van pasando un poco todas esas cosas pero pero estoy contento estoy contento porque aparte de dar un cambio, hice un cambio en un equipo que, que hoy está tercero y que, y que está peleando el campeonato, entonces eso para mí es, es lo más importante. Sí, te lo preguntaba porque lo hemos charlado, o sea, incluso antes de llegar este, a Boca, lo hemos conversado y, y era todo un desafío, porque uno tiene que, que irse de Peñarol, este, eh, un lugar que, que y, un, y un club que que ha marcado la historia en los últimos tiempos, bueno, cortada la, la temporada pasada por, por regata de corriente, este pero también era un salto para vos, en lo individual, en esto que hablamos de los roles. Sí, seguro. La verdad que, que dar, un, dar un salto de, de Peñarol es difícil, porque claro. porque estuve tres años ahí en un, en un equipo que, que tiene un estilo de juego totalmente diferente al de lo, a los otros equipos, y, y que habíamos logrado muchas cosas, habíamos... Eh, ganado torneos, este, estaba cómodo en mi ciudad, pero pero bueno, tenía que dar un cambio, tenía que, que, que tratar de, de, de seguir mejorando en mi juego, y, y la verdad que Boca era era el club perfecto, porque se armó para estar arriba, después podíamos estar arriba o no, pero la principal lo principal que buscaba era estar arriba con el equipo que había armado, y venía a ser, a ser protagonista, y, y, y ser titular, y, y jugar muchos minutos, así que, que Que costó el cambio, pero mm. pero estoy contento por, por cómo se dio todo y porque la verdad que yo creo que en toda esta temporada aprendí muchísimo y, y me sirvió mucho a mí como jugador también. Selem, hablando de temporada, ha sí, sido intensa, muy intensa. No solo con oh. Boca, sino también con la selección. De, repetime la pregunta que se cortó y no se escuché, Digo eh, que no. ha sido muy intensa la temporada, no solo con Boca, eh, sino también con tu participación en la selección. Sí, sí, vengo de... La verdad que, que, que soy bien agradecido por eso, el año pasado casi no tuve vacaciones y, uh -huh. y y me tocó estar con la selección en el premundial, después apenas volví de la selección, unirme a Boca, empezar la pretemporada, la pretemporada después la temporada, este ahora en el, en el mini este parate que tuvimos por los Odezú, me tocó estar en la selección de vuelta, qué sé yo, la verdad que lo disfruto, no no no reniego de eso, me encanta estar en la selección, uh -huh. me encanta eh, tener la chance de... De, de poder vestir la camiseta y, y, y mientras que sigan llegando las oportunidades la voy a seguir aprovechando, sirvió los Oso de Sur, digo más allá del del, del oro bien logrado, eh, Julio decía bueno eh, por ahí nos va a servir para juntar a algunos jugadores, para refrescar alguna jugada este y, y a otros empezar a, a contarle de qué se trata, desde ese lado sirvió le mucho Sí, sí, siempre sirve vestir la camiseta de la selección. Eh, es verdad que el nivel por ahí no era el mejor sí, claro. pero, pero nosotros lo tomamos muy seriamente, jugamos todos los partidos eh, del torneo como si, nos, si enfrente tuviéramos un equipo mejor y, y sirvió, sirvió para eso para para tratar de, de hacer bien los sistemas para para conocerlos, para que jugadores como Lucas Vildosa por ejemplo tengan su primera participación en la, en la selección mayor de las que seguramente va a ser la primera de muchas porque uh -huh. jugadores jóvenes con mucho talento estuvieron ahí y, y sirvió para ir conociéndonos para seguir jugando juntos este, yo creo que, que muchos de esos jugadores por ahí van a, van a estar en el sudamericano entonces todo lo que lo que lo que pasó en eso del sur sirvió obviamente Sí, en una, en una temporada también que tiene Sudamericano, bien lo decís vos. Pero además, bueno, para que eh, ustedes, que, que compartieron este, alguno más, alguno menos, parte con la generación dorada, eh, en medio también, eh, nosotros lo hemos charlado acá, ¿no? Decir, bueno, bajar esa línea que te baja la, la generación dorada, la que te baja eh, Manu, Pablo, eh, Chapu, Luis, eh, Fabricio en otro momento, Carlitos. Es un poco, ¿no? Ir pasando ese legado, esa aposta con con aquellos que recién empiezan, pero además con Julio al lado. Seguro, seguro. Nosotros, tuvimos bueno, algunos tuvimos la suerte de poder compartir uh -huh. equipo con, con, con esos jugadores y, y el mensaje que te dejan es que, que cuando llegas a la, a la selección, a llegar a, a vestir la camiseta y a, y, a, y a juntarte en un equipo, lo, lo primero que, que importa es la selección, es llegar lo más alto, no importa la, eh, lo individual ahí solamente los colectivo y, y, que, y que se da todo por esa camiseta. Creo que ese es el principal legado que dejó la, la generación, uh -huh. este, y, y, y obviamente que uno lo, lo capta y trata de, de, de pasársela a los más jóvenes también. ¿Cómo, ¿Cómo se hace en tu lugar? Sabiendo que venís del premundial, que jugaste un buen premundial... Eh... Y que la expectativa está con, con España, pero también está Manu, está Carlito, ahí adelante. Digo, la tuya es este eh, una situación recontra especial, pensando en la selección y en España. ¿Lo, lo, lo sí, lleva sí. con naturalidad? Lo, lo, este, ¿Esto es día a día, haciendo las cosas bien en boca? Eh, ¿Cómo la manejas? Yo estaría recontra ansioso. <risa> pero yo no juego, <risa> trato <de> estar, Selem. <risa> tr trato de estar tranquilo. Obviamente que mi cabeza eh, piensa siempre en... En, en agosto en, en, en cuando llegue la, la, la preselección la selección si me toca estar este, pero trato de, de estar tranquilo y no, no ponerme ansioso uh -huh. eh, obviamente que uno se prepara para eso trata de, de hacerlo durante la temporada de, de, después cuando termine la temporada seguramente me pondré a entrenar por por, por si llega la citación pero pero uno uno trata de estar tranquilo es difícil, es verdad este, después del, de que terminó el premundial mi cabeza siempre estuvo ahí en, en, en que en que puedo tener chance de, de jugar un Mundial o de estar en el equipo y la verdad que es que es un objetivo que me puse. Pero bueno, después sé que sé que hay grandes jugadores, que si Manu y, y Carlos están bien, son jugadores que tienen que estar sí o sí en ese equipo, así que ahí se, se complican un poco más mis chances, pero... Pero bueno, trato de estar tranquilo. Uh -huh. Está claro que uno que uno la, la prepara a la temporada y trabaja en, en pos de un objetivo, independientemente de que después muchas veces no se puede conseguir o, o por X motivo no se consigue. En este caso, Selen, eh, la realidad es que tenés dos tipos que, que están adelante tuyo, porque si no este hoy sería casi confirmado hombre de selección. Sí, sí, lo sé, lo sé, sé que, que hay claro, los, dos monstruos. Dos cracks en, en esa posición y, y bueno, uno viene con con un desgaste largo de una temporada como Manu, otro viene de una lesión este grande y, y que hace tiempo que no juega, pero que, te repito, si son dos jugadores que están bien y que y que, y que van a estar en esa selección, tienen que estar porque hmm. porque porque son dos cracks, dos jugadores que, claro. que juegan bien y que, y que la rompen y que tienen que estar en esa selección. Negro, querido, gracias por atendernos. ¿eh? Siempre es un es un placer, eh, y bueno, y nos vamos a ver eh, pronto, ya ya, eh, ya está hecho, eh, ya está hecho que el próximo partido de Boca nos no vamos a ver de local. Sigue... Eh, bueno, esta me lo onda. prometiste, así que... ¿Eh? Me lo prometiste, así que sí, bueno, sí, te, sí, sí. te voy a esperar el próximo partido. ¿Sigue esta onda tan biónica siempre? Sí, sí, sí, me gusta, me gusta tan biónica, escucho, escucho de todo igual, escucho de todo. Sí. Ahora, ¿qué estás escuchando, por ejemplo? ¿Qué escuchaste hoy o ayer? No, hoy nada. <risa> este, no sé, no, voy escuchando todo. Me gusta mucho el rock nacional. este Escucho mucha música de, de rock nacional. ¿Como qué? ¿Y qué sé yo, no te va a gustar, me gusta? Ah, no te va a gustar, bien. Sí. ¿Fuiste a La Plata? No. No, no, no. no, ¿No me, pudiste me, ir. Me, no, me. Me. Bueno, ahí tenemos un vínculo porque el de No Te va a gustar, ¿no? Es hincha de boca, bastante fanático. Mira Así que ahí podés pegar, pegar onda con no te va a gustar y va a verlo al VIP Negro querido, un beso grande, gracias por atendernos. Dale José, muchas gracias, un abrazo. Celensafar, Zafar, el hombre de Boca que terminó en tercer lugar en esta competencia, en la, en la liga, hasta aquí, el hombre de la selección que ha tenido una temporada de más larga